Shit, nigga. w h a The t fuck time is it, man? o h o is it, man? Oh, god damn. Nigga, do you know what time it is? No se aprende en la escuela, tiene el secreto como el pan casero de mi abuela. La plata sucia viene rápido y rápido vuela. La plata limpia se te va en algo que nunca llena. Por eso es que uno solo tiene que vivir a su manera, como si hoy mismo muriera, ni carguen con tanta pena. Si sabemos que todavía no hay solución para ese problema de la vida, de la muerte, del infierno y las condenas. Si me dicen señor, agradezco el homenaje. Si se calla el canto, se nos hace largo el viaje. Chaca fue n ni guaraní de j a v i e Cada barra es un camino hacia un nuevo paisaje. Por eso es que uno solo tiene que disfrutar del momento. No comprar con tanto cuento ni cargar el sufrimiento. Si es que yo puedo cantarlo y no por tener el talento. Es que si lo dejo de hacer me prendería fuego por dentro. Nega, y ya estoy medio prendido fuego. La realidad es una sola y muy clara. Y yo nací para contártela en la cara. Mi material es algo que no se compara Si vos tenés la verdad adentro s o e t a la Esto es pa gente de la calle que sabe sufrir El mero mero es un artista, nació pa escribir Mi madre desde chico me enseñaba a no mentir Por eso suelto honestidad dentro de tanta shit Bandoleros Escuchando los barberos Mientras escapan en auto del p a t r u l l e r o Sonido callejero, sonido pa maleantes Sonido para venderle droga a los e s t u d i a n t e s Mi mente, mi gente ゴラ。 you <laughs>